Eh, acá, digamos, no es solamente un desalojo, sino que volver a ingresar a un alquiler nuevo eh, te demanda mucho mucho dinero y muchos requisitos que, que obviamente no tenemos. Eh, digamos, un recibo de sueldo hoy en día es como, no sé, oro, <ríe> porque la verdad es que no, no, no, no lo tenemos. hablando de las mujeres que son violentadas también, en ese sentido de que con esto de las de, que los varones se quedan en el lugar con la, la pandemia, las mujeres sufren cada día peor la violencia, entonces no puede, no tienen a dónde recurrir, son mujeres solas, sin familia, no se olviden que también la mujer, eh, cuando llega el, el tipo que el, con el círculo de la violencia, hace que la mujer se aísle, no tenga dónde ir, porque ya fue un montón de veces en la Casa la Mar, volvió con el tipo violento, y es un círculo que todavía... Ojalá se pudiera hacer una práctica que se den cuenta, pero es un trabajo bastante complicado. Nosotros tenemos sector de violencia de género y acompañamos a las mujeres. Y tratamos todo el tiempo, y bueno, siempre estando con ellas igual. Y esto también, hay muchas mujeres que se salieron del lugar, de donde están, y se vinieron con sus hijos. Y están acá también, hay muchos vecinos que las sostienen, le dan el alimento, vienen a buscar la olla. Y es una parte de la problemática también. Como viene, como viene surgiendo mucha gente que se quedaron también fuera del alquiler Son, es, es innumerable los casos que también están en esto en este predio están tocando aquella canción que no es mi canción tanta confusión que parece existir en este presente en derredor de los derechos, ¿no? En derredor de los derechos sociales y la exigencia popular por tener una vivienda digna y pagar por ella. Creo que ahí hay la claro. clave, Lucas. Sí, sí, retomamos en, en el panorama una frase de, del general Perón donde él decía conformar la propiedad a su justo límite para que no sea escarnio, sino un bien que permita que el que trabaje sea por lo menos dueño de aquello que él está explotando para la grandeza y la felicidad de la nación. Y el concepto de la propiedad social, eh, me parece, bueno, que habría, para muchos que, que se dicen peronistas, eh, que retomaran ¿no? ciertos conceptos, digo, porque es cierto que la propiedad privada está en la Constitución, pero también está el derecho a la vivienda, al hábitat. Eh, estaría bueno que te escuchen un poco más al Papa Francisco, ¿no?, que viene diciendo en el sentido de, de lo que decía decías eh, ya varias veces. Eh, respecto a los datos, eh, la media nacional de inquilinos es del 16%, pero en el conurbano asciende al 30% y en Capital Federal al 40%. La semana pasada, con Rubén Pascolini, que es subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, y él contó que durante el kirchnerismo, entre el 2006 al 2015, el aumento del salario promedio en dólares fue de un 50%, y el precio del suelo en promedio fue en aumento de un 308%. Entonces lo que él decía es, bueno, acá hay un problema de especulación, por eso los countries, por eso los barrios privados, que no todos los barrios privados están regularizados. Lo que nos contaba Pascolini es que hay 200 barrios privados que son ilegales en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno de Chislof está trabajando para regularizar esto. Así que, bueno, digamos, es una instancia primero como para decir, bueno, a ver, ¿qué, qué está pasando? Eh, el, el desalojo no se pudo hacer porque los eh, los desarrolladores inmobiliarios, donde está también la Intendenta, que viene Frente Renovador, que es la, la compañera de Carlos Acuña, de la CGT, Intendente Atresidente Perón, Eh, ellos dicen que hay un propietario, pero no han podido mostrar el título de propiedad de esas 98 hectáreas. Por eso no pueden avanzar con el desalojo. Ahora, son 2.500 familias. El hostigamiento policial es permanente. De hecho, cuando nos estábamos yendo de la toma nos siguieron tres motos, bajaron armados, cuando les mostramos que éramos periodistas, bajo el tono pero másínate lo que lo que le pasa a los a los vecinos nos han detenidos a vecinos por llevar una maderita y el otro en, riedo, en, en el debate la otra confusión que observo lo, lo marcamos sí. también es la individuación me gusta tal o cual dirigente me gusta lo que hace el chino o no, no. me gusta critico lo que hace la voz yo no me gusta si lo vemos desde la asociación de nombres con causas, nos vamos a confundir. Aquel tema es cuál es la solución estructural que demanda el pueblo argentino. Claro. No, no, creo que lo que planteó Grabois es correcto, lo que plantearon los curas en opción por los pobres es correcto, y decir que el documento, bueno, hoy justamente yo, yo hablé con Ricardo Carrizo, que de los curas en opción por los pobres, eh, un documento que fue que eh, vivió los curas villeros, ¿no? que son dos sectores distintos de la Iglesia y que coincidieron en, digamos, contrapesar el discurso sí. que yo creo que son peligrosos, como el de Sergio Massa diciendo que a la gente que estaba tomando le iban a sacar el IFE, le iban a sacar eh, todos los beneficios de, de ANSES. Eh, es más, la, vos tenés 500 personas que están imputadas judicialmente porque en los primeros días de la toma, que viene desde el 20 de julio, hubo eh, un día que llegó la policía y dijo, tan sensato para la tierra, que en realidad a la a gente desprevenida, 500 personas, que llegan firmar lo que era la causa para que lo discuten judicialmente. Están las organizaciones, está la OLP, y Luchar, está el Frente Santillán Corriente Nacional, está el Polo Obrero, entre otros, más Movimientos Sociales de Izquierda, que viene laburando con la Gremial de Abogados, que ahí está Negro Suárez, está Rosario Fernández, que ha hecho una gran tarea y que, bueno, hay que ver ahí cómo se da la articulación. Pascolini lo que dijo es que el gobierno de Kicillof está previendo fuertes anuncios. En el tema acá son los tiempos y cómo se canaliza la, el conflicto están buscando que la Universidad de La Plata pueda censar a la gente y que se logre, bueno, un, digamos, un canal de diálogo y de resolución. Porque la, la, la cuestión, a ver, siempre hay tomas de tierra, pero esto no es nuevo. El tema es que lo que ha hecho la pandemia es potenciarla. desde estos seis meses hubo 300 tomas, de las cuales 70 están judicializadas. Eso nos contaba pascorini Así que, bueno... Yo creo que el, lo peor que puede hacer el gobierno es caer en la cuenta de la defensa de la propiedad privada de porque como vemos en Presidente Perón, eh, no siempre propiedad privada, no siempre se puede explicar quiénes son los dueños, y además, si vamos a eh, la igualdad ante la ley, habría que meter topadora en algunos cuantos barrios privados, cosas que sabemos que no van a hacer Y sí me parece poner en discusión el rol de algunos intendentes con los negociados inmobiliarios. Bien. Lucas Molinari, te mando un fuerte abrazo desde La Señal. Gracias por este informe. Gracias, David. Un abrazo siguiente. te quiero mandar junto a los militantes del peronismo revolucionario Que recuerdan este día A los trabajadores metalúrgicos Hoy es el día del trabajador metalúrgico En algún momento absurdo Hubo un contraste entre unos y otros Entre jóvenes peronistas y jóvenes trabajadores metalúrgicos Un contraste que duró bastante y fue muy intenso Se estaba resolviendo cuando llegó el golpe ¿no? Estoy seguro de eso lo observamos en las marchas conjuntas contra López Rega, contra Celestino Rodrigo. Pero después llegó el golpe, bien dado en el momento justo para evitar ese proceso de maduración. A ver, Victor Heredia. Creía? creía en el honor del paso del ba Sangre de entonces Sangre vertida Toda mi niñez vencida Por el tiempo que pasó De las banderas son los jirones De los morriones empenachados Sólo un revuelo desmadecado de dolor ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del Son creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba en todos eres Que vuelva bruñido el... Esta es información del Vatican News, solo difundida en la Argentina por La Señal Media, www.laseñalmedios.com.ar Hermanos todos, el 3 de octubre en Asís se presenta la nueva encíclica del Papa Francisco. El eje de la amistad social, lo vamos a leer con mucha atención y vamos a estar informando día a día acerca del proceso que deriva en la presentación de este material social de Jorge Bergoglio. Arriba, último minuto. rinoscopia cualquier, cualquier La historia del movimiento obrero y el movimiento obrero hoy. Desde adentro, www.sindicalfederal.com.ar Gracias a todos los que se siguieron comunicando tema seguridad, Alberto Ortiz eh, eh, Luis argüello Pablo Saldivia, gracias por los conceptos siempre eh, bueno, cuánta gente aquí, ¿no? Eh, bien, bien, bien bien sí, estoy estoy tratando de seguir lo que nos están diciendo y es demasiado Martina Yerbe tiene una larga observación acerca del tema seguridad relacionado con la necesidad de construir la industria nacional para evitar las dificultades Todo será leído pero ya se terminó el programa porque viene a abrir la cancha con Carlos Zaira preste la atención a lo que viene y qué dese pensando en lo que nos dijo ricardo rubier hay un intertexto muy significativo allí y también que esté de acuerdo o no las reflexiones sobre el peronismo y nuestra propia historia lo saluda Gabriel fernández esto ha sido la señal el